Hoy en Voces y Música conversamos con Badic Barrón, quien al momento de irse de Bolivia nos deja su último trabajo discográfico OVNI, donde se sintetiza el trabajo del artista orureño junto a otros invitados especiales. Bueno, este es mi cuarto disco como solista, ha sido grabado durante los últimos meses del 2011 en ProAudio. Eh, yo he trabajado todo lo que es la producción musical, eh, varios arreglos y bueno, las canciones me pertenecen a Letra y Música Y lo interesante de este disco ha sido que he tenido la colaboración, la participación de hartos eh, amigos músicos, ¿no? Así, en total más de, más de 20 músicos de la, de la escena, digamos, local, sobre todo del mundo del rock han, han participado en este disco Y continúa conceptualmente, una, o más es una trilogía que había empezado con Astronauta lo continuado con Minimalia y este sería el tercer disco que tenía que ya grabarse o realizarse el 2008 o 2009 pero por temas de, de presupuesto, de tiempo de un montón de cosas no, no he podido hacerlo ¿no? es un es un disco que me demandaba mayor, mayor esfuerzo en varios sentidos sobre todo en el, en el que es más ambicioso en su propuesta de producción musical es decir que es un disco más orquestado, es un disco que tiene que involucre el sonido de banda más que los otros discos eh, que donde era más un, era más un formato digamos acústico de canción con acompañamiento con ciertos invitados para ciertos temas ¿no? también este querido que partamos del sonido de banda entonces eh, bueno eso, eso es básicamente la, la idea de este disco y como te decía tiene que ver con la idea que había empezado al principio con astronauta que haces un poco, el, es un recorrido por, es asumir la idea de un viaje por, a través de, de mis propias canciones, de, de, de ese tiempo de crecimiento como, como escritor de canciones y digamos ahí, ahí, se, ahí se plantea un poco la, la idea de, de que de hacer una alegoría de, de, de uno ser un poco un astronauta, tomar una perspectiva del mundo. Eh, un, ...para tener una perspectiva de la, de la belleza del mundo... ...de la con secundaria a veces tiene que tomar cierta distancia... ...en minimalia más bien se, se, se acude a la canción... ...en su estado primal si se quiere... A una, a, ...o las canciones recién nacidas, a ...la canción acústica, a la canción austera, primal... ...y en este ovni más bien la idea... ...tiene que ver con la... ...con, con esta relación un poco enfermiza ...que hemos establecido como seres humanos... ...a partir de la negación del espacio... ...a veces incluso de la vida de la cultura y de muchas cosas del, en, en, en función de, de, del otro es decir ese otro es el que es que vemos extraño es el que queremos que, que no que no migre en nuestros países en el caso de los del primer mundo es ese otro que, que que no nos gusta que, que, que estén que estén en situación de poder un montón de cosas ese ese otro es también un humano y es, y es, y es a veces es el alien no y un poco las canciones en sus letras van van relacionando ese tipo de, de aspectos. todo puedo distinguir siguen construyendo muros de Berlín blindado justamente lo que te decía mira eh, yo creo que alguien somos nosotros mismos no esa es la idea para empezar hay un hay un justamente en, eh, un epígrafe de Paul Eluard que es un poeta francés de, los, de la época de los surrealistas que decía que existen otros mundos pero están en este no entonces un poco que a partir de, de, de, la, de la propia imaginación de, de la de la relación que uno puede establecer con, con las cosas con las personas con los, con, los, eh, con los lugares y con lo que uno siente es, es, es que se, se va distorsionando un poco estas cosas y uno, y uno llega a un, a un conflicto ¿no? que es lo que estamos más o menos viviendo en me la empresa ahora como época como generación como como sociedad un o sea un, un, un colapso en cuanto a la, la comunicación una distorsión de la realidad desde la comunicación también o de la infoxicación si se quiere y bueno las canciones giran un poco en torno en torno en torno a eso hay una canción por ejemplo que se llama Nintendo que habla de Que, que tiene que ver sobre todo con la, ese tratamiento a nivel de entretenimiento que se ha hecho de la guerra, ¿no? de, sobre todo de la, de, la segunda, de la primera y segunda in invasión de Irak, eh, después tiene la canción Alien, donde justamente cómo nos vería alguien que, que llegue a este mundo, ¿no? O sea, que, que no hace falta ir a ver un planeta extraño, o sea, están pasando cosas extrañas, están pasando cosas impresionantes acá. Y también no solamente lo negativo, también hay, hay un, un, un entendimiento a un acercamiento, si se quiere, de la, de la belleza más bien, para entenderla, para, para poder uh, as, asumirla como, como un punto de partida de, de, del arte. ¿no? Por ejemplo, en la canción Efímera, que compuse en, en Buenos Aires, que es una alegoría a la, a la idea del, del, del transvestismo, con la, se transpone con la idea de una hada de la libélula. También hay una canción que se llama Ringtone, que es una canción así más tono más, más más divertido, más, más lúdico, Que, que tiene que ver con con esta, con esto que, que decía eh, Seinfeld, ¿no? Que todo nadie tiene nada nadie tiene algo que decir, pero quieren que se lo sepas inmediatamente, ¿no? Así es un es, es un poco esa idea esa, esa obsesión que tenemos ahorita de estar conectados todo el tiempo, pero para no decirnos nada muchas veces, ¿no? Así, ¿no? En general creo que las canciones eh, tocan ese tipo de, de temas, los abordan de distintas maneras. Creo que hay también, un, no sé si se puede desarrollar un, un discurso musical sin, sin justamente darse esa, esa opción de, de, las, de variantes, ¿no? de, de, de vos mismo, jugar un poco con, con esas ideas. Y musicalmente, como te decía, también hay un acercamiento al, al rock, o una vuelta si se quiere, porque yo vengo de ahí, que, que, me, que me ha permitido... También eso, contar con muchos músicos invitados y que y otorgarle a cada canción una personalidad propia, ¿no? siempre tratando de mantener una cierta consistencia que está en el concepto, en la banda que suena, y bueno, las letras y el tratamiento vocal. A gira Su lado rubo Todo ilumina Alrededor Una la lila Y la otra rojo Punzó Olor a vida Se perfumó Pagó la luz Perdió su tren con un fernet en la avenida que lo llevaba a suicida hacia el sur Si no es la luz, ¿qué cosa es lo que me manta la piel? Pero para esta fe no hay Dios O sea, las canciones estaban escritas la mayoría entre 2008 y 2009 eh, creo que hay un estadio ¿no? de, de la canción cuando es, es niña si se quiere es pequeña que en la que uno va, va viendo las posibilidades que puede que pueda tener para más adelante ¿no? y, eso es, y eso es algo que la música es muy generosa ¿no? la música eh, ya en términos de, de grabarla de, de interpretarla en vivo Tiene, te da múltiples posibilidades, puedes hacerlo prácticamente cualquier cosa con una canción y eso y eso depende un poco de, de cada uno y, y en este caso he querido que, que el aporte final lo, lo, lo, lo den los invitados justamente no he intentado que, que, la, que la canción más la de que tuviera una intención, de que tuviera un, un sonido, un ritmo más o menos eh, determinado en el que yo de, de alguna manera sí tenía la última palabra como productor también tuviera ese espacio para que el, los músicos que participaran en el proyecto pudieran eh, aportar su musicalidad, ¿no? yo creo que eso es lo importante, ¿no? o sea, finalmente la música es un arte colectivo no la hace solo y, y creo que, que tiene que ver con eso, lo que, lo, lo que está trabajando o sea, la, la, las canciones en, en lo que se refiere a music, letra, música y eso la parte así más melódica, está más o menos definida, pero pero no así los, los arreglos finales, por ejemplo, que hemos hecho de cuerdas, de brases, los solos de guitarra, de teclado, esas cosas las ha ido eh, poniendo cada músico, ¿no?, en su participación y son muchas de las... y la mayoría de ellas yo... de la mayoría de ellas no sabía yo nada hasta que han llegado al estudio, ¿no?, y eso para mí es parece importante, muy enriquecedor el, el hecho de que la gente digamos de alguna manera reinterprete o haga suya tu, tu música no creo que eso eso hace que se mucho eso hace que, que, que, que las canciones y el disco en, en general pueda pueda crecer y pueda pueda sonar como suena no creo que suena con una solidez que, que me, me, o sea que a mí me, me deja tranquilo y sobre todo que también deja la personalidad de de cada la personalidad y musicalidad de cada uno de los músicos participantes. Daddy Barrón se va con qué expectativas se va, qué nos deja en Bolivia. Bueno, no sé. Yo creo que lo que uno hace, o sea, yo, yo escribo canciones, me las llevo conmigo, voy a tratar de de lo que se, que, que lo que siga siendo allá sea música. Pero, no sé, realmente esto, esto tiene más que ver con, con mi vida que con, con mi música, ¿no? Y, y creo que en verdad, mmm, mmm, acá tam, también uno va intentando armarse un camino de, de alguna manera y, y creo que lo más, lo más importante para mí es eso, ¿no? Haber podido en, en ese tiempo, eh, de alguna manera... Decir algo a través de mis canciones, intentar que, que, el, no, que la gente se intentar acercarme a la gente también, o sea, porque mmm, finalmente no, no solo se trata creo de, de, de obtener cierta notoriedad o fama infortuna así a, con la con la música, creo que realmente se trata de, de, de mantenerte un poco fiel a, a, a una idea. A, a, un, a, un, a una forma de hacer las cosas ¿no? y eso es lo que he intentado ¿no? ser así eh, rabiosamente independiente en ese sentido de que de que estas cosas externas a la música no, no, no afecten a lo que estaba haciendo y sigue creciendo cada vez ¿no? entonces la idea es eso, yo creo que donde vaya voy a intentar hacer canciones, voy a seguir haciendo música eh, conozco un poco digamos, las, las limitaciones que uno puede tener en ese sentido de llegar a la gente, sobre todo y por eso es importante espacios espacio como este, porque en verdad eh, hay que ser conscientes de que eh, somos, pues justamente como decía aliens, ¿no? somos ovnis aquí, o sea, somos seguimos siendo raros para el otro en nuestro propio país, ¿no? en, nuestro propio, en nuestro propio medio, no nos conocemos incluso en, los, en la comunidad, si se quiere artística o musical, no, no sabemos mucho del trabajo del otro y eso creo que, que es importante fortalecerlo Y bueno no es para mí, o sea como como, como una aventura lo, lo tomo bastante bien o sea como como todo todo lo nuevo creo que siempre te va a traer algo algo que te enriquezca ¿no? Y en mi caso espero que eso no solamente se proyecte hacia mi vida sino también hacia mi música. Azul en ciudades inquietas Que destilan hombres Todas las luces del mundo Como una batiseñal de emergencia No perdamos un segundo Que nos días como aves Tell Vivo entre cerros y nubes Cerca de un sol de poesía concreta Hay un milagro en la cumbre No dejes que el hielo desaparezca Los días son como un. Para mamar la existencia No dejes que arriba pase largo Que todo lo que bailamos toditos estos años Sea el simiente de paz en la tierra la Fue Vadik Barrón en este su espacio de Voces y Música